Bienvenidos otra vez a otra hora Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes Cualquier tiempo en donde se encuentre Esto es Phyllis Terror Bienvenidos otra vez de nuevo a esta hora queridos oyentes hoy entraremos en la cultura popular y el fascinante mundo de los superhéroes en los cómics en este episodio escucharemos canciones eh, que tienen que ver algo con los cómics los héroes, incluso los villanos eh, como se se convirtieron en unos protagonistas indiscutibles tendremos 12 canciones comenzaremos con Iron Man, Spider-Man, Superman, Supermansón, Hombre Vegetal, Wolverine Blues, Satania, Superhéroe del Loner, Rock Lord Rosewood 47 Idol Tor Strain. Un doce canciones en donde eh sin duda recorreremos películas, series, mm libros, cómics, inclusive todo los la literatura. Los cómics Y los superheads han influenciado en la moda, la música, el arte en general, la literatura y pues el rock mode no ha sido eh otro no ha sido parte de, de eso. Haciendo eh, más. Escucharemos la primera tanda de una canción jama Iron Maiden Black Sabbath eh la creación de este en Inglaterra, reun un álbum pánico y el segundo álbum de 1970 esa canción cuenta la historia de un hombre que viaja en el tiempo y de pronto en su viaje ve un evento catastrófico y eh, nadie le cree cuando se trata de advertir que pasará lo que lleva a que tenga una actitud vengativa con ustedes señores oyentes Phil en Philly de Ferro Paranoid of Diggo Iron Man de Laxaba Ya a 10 minutos de la hora. Capito, escucharemos Spider-Man de la agrupación de Estados Unidos Los Ramones del álbum Padre os Amigo de 1995. Eh La canción Spider-Man no fue escrita por Los Ramones. La canción es una aducción punk de El programa de televisión animado Spider-Man de la DK de eh, en 1960. En salió un el álbum Dios Amigos, que fue el último álbum de estudio de la agrupación antes de su disolución. Escucharemos Spider-Man de de Ramón. Sí señor, seguimos acá a Philly Buster Rock, el espacio en donde escucho música y les comparto con ustedes daticos. Seguimos, la canción Superman de R.E.M. de Estados Unidos, eh, la canción del cuarto álbum lanzado en 1986, el álbum Life with Pagini. La letra trata de las inseguridades y la sensación de no encajar, con metáforas que incluso Superman, el superhéroe indestructible de todos los tiempos, tiene sus propios problemas y dudas. Superman, R.E.M. con el héroe, el héroe de superman el primer superhéroe después, así bien famoso la canción superman song de crash test dummies agrupación de canada el álbum de ghost that haunt me excelente álbum una portada en donde pareciera que fuera un deck pues, no, toca que la vea Es un álbum debut de 1991. Lacans tiene una narrativa sobre la muerte de Superman y cómo su ausencia afecta a quienes están atrás. Mm, Nombra a Solomon Grundy, uno de los villanos favoritos míos. Nos vemos tras deathdummies, Superman song. No, there was a real gent He would not be caught sitting around In no jungle scheme Dumb as an ape would do nothing From Solomon Grundy And sometimes I despair The world will never see another man Like him Hey Bob The suit had a straight job Even though he could have smashed Through any bank in the United States He hadn't strength, but he would not Folks said his family were all dead The planet crumbled, but Superman He forced himself to carry on Forget Krypton and keep going See me walk from the side and run deep Sometimes I dispel the world who never see another end like him There that was king of the job at least crying to feel the forward i talk to you jane sometimes when soup was stop and cries how better he was tempted to just quit and turn his back on man joint aisles in the forest. But he stayed in the city and kept on changing clothes and dirty old phone booths till his work was through. Yeah, nothing. spill the world will never see another man they heal and sometimes i would spill the world will never see another man. Hemos pasado los 20 minutos. Ahora nos vamos hacia Argentina del álbum Contra Reloj, el primer álbum de Los Enanitos Verdes. En 1986, El hombre vegetariano. En la letra usa la metáfora de un hombre vegetal para expresar sensación de sentirse atrapado en una rutina monótona y sin sentido. Los argentinos con hombre vegetal hace pasado los 27 minutos y qué pena con esto es que vaya a toda por por cuestiones de que todas las 12 canciones eh se escuchen en esta hora. Seguimos con la agrupación sueca Entembe con su álbum Volver in Blues, la canción homónima, el tercer álbum de la agrupación de la banda eh lanzado en 1993. Eh la portada del álbum eh parece que hace una ilustración al personaje. Todavía sea, a buscar bien porque no recuerdo bien la portada de algo. Volver in Blues Entonces, y seguidamente escucharemos de Mago de Oz de España, Satania del álbum Sinister lanzado en el 2000. Eh, ¿por qué Mago de Oz? Porque sacaron un un un cómic de esta algo el 2001. Es un formato en cuaderno grapado de 28 páginas a full color. Eh la señorita Mónica Rodríguez fue la autora de la historieta. Narrar la, la la la historia de un intrépido Espachin que va encontrando con cada una de las historias de las canciones de ese álbum lanzado un año antes, en el 2000. Eh escuchamos esas dos canciones volver in blues seguido de satania acá en Killing Sister la el espacio en donde yo escucho música y desconpanto con se llegamos a los 40 minutos de esta hora y no nos va a alcanzar el tiempo, entonces intentaré ser lo más eh resumido posible para sacar un sexto que acá lo importante no es el dato, sino es escuchar música y compartir con ustedes. Entonces escucharemos la canción Super Tibio de Feino Morel, agrupación de Estados Unidos del álbum Sol Invictus, el séptimo álbum lanzado en 2015. La hm mmm, alguna la metáfora de la de, de el tema es transmitir un mensaje de fortaleza y y empoderamiento, lanzado en el último disco eh después de 1997 fue esto, eh, lanzado en 2015. Después de eso escucharemos de Gary Moore, el nacido en England, en Reino Unido. La canción The de Lonely, del álbum Wild, Wild Flo, Frontiers, Fuente de las salvajes, el séptimo álbum de 1987. Es una canción instrumental. Es inspirada en Roy Buchanan, Buchanan channel ese no sé. es que es que es que es una canción en nombre de de ese guitarrista que influenció porque está en este top porque ha sido de inspiración eh de Silver Sons, el personaje de Marvel que está solo y entonces muchas veces eh recurren a, a a este del Loner como el, hige referencia a ese personaje de Marvel, Silver de Surfer. Después escucharemos Helmet, El Señor de la Guerra, Drok Lord. Es el cuarto álbum de la banda de Estados Unidos Helmet. El álbum se llama Size Matters, el tamaño importa. Y eh, habla sobre el abuso de drogas y toda esa decadencia y oscuridad asociada con el mundo del tráfico. Después escucharemos Hypocrisy, Hypocrisy de la banda Suika. Esto no es tanto de коми eh de héroes, pero sí de коми. Hay un коми que se llama Roswell y ese genio se llama Roswell 47 del álbum Abduct Adduced. Ad la banda sueca Hipótesis de 1996 en el quinto álbum es también es un famoso suceso que ocurrió en 1947 en Nuevo México y sirvió de inspiración a la banda sueca. Y por último, Dr. Stein. ¿Por qué? Porque siempre hay villanos en todos los cómics y en todo eh los Los los series hay que haber un un visionado. El disco se llama Reisen. Bueno, los neasidos, algunos temas eh que cambió su sonido original. Entonces, algunos fans o oh, tienen es que ver. Lo peor que puedo haber que este Andy Deri es productor y cantante y eh, es el total villano. Eh es un disco recopilatorio a modo de celebración de 25 años de carrera artística y hay muchas canciones que suenan diferente. Escucharemos de de ese álbum de la agrupación Alemania Halloween Dr. Stein. Con esto me despido y espero no pasarme de la hora y si me paso la hora pues eh donas esas son las canciones superhugo del Lunar Grog Lord Roswell 47 y la versión nueva de Doctor Strange de un álbum de